Estamos en comunicación con Aldo Capretti, secretario adjunto de ATE, si mal no tenemos entendido, Aldo en este caso en la el sector de la caminera de Viedman, ruta nacional número 3. buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, sí, acá estamos ya el segundo, abriendo el segundo eh, bloqueo, ahora en diez minutos empieza el bloqueo del puente ferrocarretero, el puente viejo. Eh, pero bueno relacionado a esto no nosotros realmente lamentamos eh, la, cap la poca capacidad que tiene este gobierno eh, no es cierto en cuanto al tema del diálogo de, de sinceramente poder abrir todo, la, para poder discutir No es cierto porque acá se pone como ustedes dijeron no es cierto se hipoteca el futuro de los negrino y condiciona de aquí en adelante no es cierto un endeudamiento Eh, no va a tra no va a significar mayor pobreza que no va a significar no es cierto eh, menos menos sostenimiento de las políticas públicas porque eh, todo va a estar condicionado no es cierto a un empréstito nunca visto no es cierto como cómo va a ser este de más de 550 millones de, de, de dólares uh -huh. Aldo ustedes habían lanzado hace algún tiempo una encuesta respe referida concretamente al plan Castelo cuáles han sido los resultados Eh, lo van a presentar hoy, ¿cómo va a ser? Bueno, nosotros lo que pedíamos, ¿no es cierto?, en esta encuesta, que era, por supuesto, no vinculante, pero sí un llamado de atención a todos los, a la población de Río Negro, a los <tose> trabajadores, eh, en la cual nosotros nos dio una muestra elevadísima, ¿no es cierto casi del, del 100%,